...que es como si fuera Berna en esta historia, así nomás. ...están todas las cañerías totalmente deterioradas. El intendente ha pasado una corona ahora y lo está pasando en la esquina de Palucho y Chile precisamente porque parte de esa cañería es parte que tiene más de 40 años y han tenido que resolverla como han podido porque no tenemos un proyecto integral. También tendrá el plan director a cargo de Lenosa hacerse cargo de la ampliación de la zona urbana, porque el intendente pobre también tiene que ver para dónde va a arrancar la ciudad, y alguien tendrá que hacer los proyectos y las evaluaciones correspondientes para que tenga saneamiento en el futuro ese sector. Sé que hay mucha restricción a las ampliaciones y a los permisos para construir edificios y casas, y tiene razón, porque no sabemos cómo va a evolucionar la situación. Y aparte, vuelvo a repetir, en una ciudad donde ahora lo voy a demostrar, el sistema cloacal ha colapsado desde el punto de vista técnico, es un compromiso muy, muy grande. Por último, tenemos los niveles preáticos muy altos y el plan director nos deberá decir, también nos deberá decir, qué hacer con la depresión o el abatimiento de la Napa preáltica. Pero no hemos reunido aquí para saber qué es lo que va a hacer el gobierno provincial o qué es lo que pretende, o qué es lo que intenta, y qué es lo que está haciendo. El gobierno provincial tiene dos tipos de intervenciones hasta ahora, en esto, intervenciones concretas, físicas, que son obras, de las cuales esta es una, y la otra ya fue abierto en sobre hace unos días, que es la, eh, la mejora de la red de agua por agua. Siete, siete de esas mejoras, las voy a mostrar después en el plano, están en el servicio de agua potable, dos en la red cloacal, las de servicio de potable están distribuidas por la ciudad. ¿Y con qué criterio se ha seguido? Con el criterio que el municipio nos ha recomendado, dice nosotros tenemos nuestra mayor cantidad de reclamos en esta zona y nosotros hemos acometido los proyectos en la zona donde el municipio nos ha indicado esa situación. Con la red Coacal, como es tan complejo el tema, estamos intentando con todas las obras que se van a hacer ahora de descargar la zona que comprende desde la calle Utracán. La calle Utracán, para los que no saben, es la calle por donde está Changomás en la rotonda del gas, es que quede claro. Desde ahí y hasta la calle Chile, tenemos severos problemas de Napa, severos problemas de de pérdidas de agua y severos problemas de desagües, desagües cloacales. Entonces estamos intentando descargar el exceso hídrico al que está sometido todo ese sector, por eso el barrio Hubertaró tiene problemas, aparte de los problemas que pueda tener técnicos de lo que no haya hecho la empresa que fue la, la contratista, entonces esa zona van a ver que hay una serie de obras que son las que estamos desarrollando ahí. Y por último, en la parte de los CONAVES nuevos, el grupo es tan grande que hay, en la calle Gage hay también una crisis con un colector que eso lo va a resolver el IPAP. El gobierno lo va a hacer a través del IPAP. ¿Cuáles son ahora los proyectos? Yo les dije que hay entonces siete intervenciones en agua, 2 en cloacas a cargo de la APA y una a cargo del IPAP. Tendríamos ese, ese número de intervenciones. Ahora, los proyectos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para tratar de salir de esta crisis, de esta emergencia? Tratar de resucitar a un sistema que prácticamente está muerto. El más crítico es el cloacal, vuelvo a repetirlo. el principio, necesitamos tener la laguna controlada, es decir, tener un nivel más bajo del actual para poder volcar los excedentes. Hoy mismo, la laguna, creo que todavía está pegada al paso, porque ha crecido excesivamente el nivel. Ese sistema es el que nos va a permitir, una vez construido, tener un marco de seguridad que nos permita que el nivel fluctúe y volvemos en forma intermedia hasta que pase la situación de exceso hídrico. Hoy tenemos un sistema viejo y que es El sistema troacán deriva... ¿Por gravedad? ¿Qué quiere decir? Que desde la parte más alta escurre a la parte más baja. Y desde la parte más baja, normalmente escurre a lo que se denomina estaciones de bombeo. Vendrían a ser como el corazón del sistema. Las estaciones de bombeo, a su vez, impulsan los líquidos a plantas de tratamiento que a su vez derivan el excluente que ha tratado entre comillas, al bajo juliano. Está claro. Del baño aprieto el botón a la calle, teóricamente va por el colector que está frente a mi Ricansa, llega después bastante recorrido a la estación de bombeo, a la estación de bombeo lo bombeamos a la estación, a la planta de tratamiento 1 y 2, depende un desvío y a partir de ahí es por gravedad a el bajo Julián. Cuando vean las fotos de las estaciones de bombeo van a ver lo que digo, yo que está el sistema totalmente mal. vamos a rehabilitar realizar la 1 y la 2 el ingeniero Berna, el gobernador tiene los montos estimados y se los va a comentar seguramente cuando proponga el panorama También Bueno, Juan Pablo eh, es una exposición que va a durar cerca de 15 minutos pero en síntesis eh, todo el acto de hoy consiste en la licitación de estas obras que está explicando Crespillo que fue lo que se hizo al principio por eso está el ingeniero Berna está eh, Leandro Toraguirre está también Julio Rojo del IP e